Travesía, un programa sin fronteras. Después de dos vocalistas tan fuertes, bueno, música instrumental, inevitablemente vamos a bajar un poco los decibeles para compartir música del noruego Jan Garbarik, saxofonista, flautista, músico de, de increíble nivel, que desde hace muchísimos años viene trabajando en el sello alemán SM, ha formado parte de las agrupaciones de k e y s a r t como contábamos la semana pasada. Y tiene una obra solista muy importante, con, bueno, con vinculaciones con la música clásica, con la música coral,、eh, bueno, por supuesto el jazz. Y es alguien muy inquieto.、Eh, quería en realidad decir que también tiene como una conexión con la música sacra. Hay distintos trabajos que requieren una escucha atenta, pero、eh, siempre es gratificante escuchar a, a Garbarek. Y este disco que hemos traído a la memoria, porque sí, porque era uno de esos viejos discos que uno no, no difundió por distintas razones, b、bueno, u es n o e del año 2004 y se llama i n p r a i s e of Dreams y es una verdadera belleza. En este caso, Garbarek está acompañado por el baterista, percusionista Manut Kapche、eh, y por la viola ejecutada por Kim Kashkashian. Lo que hace de este trío una verdadera joya. Y si no, escuchen los temas elegidos: One Goes There Alone y luego el poquito más largo: Not of Place and Time. Manu k a t c h é en batería y percusión, Kim Kash Kashian en viola j a n Garbarek en saxo. Maravilloso, este disco se llama i n p r a i s e of Dreams, es del 2004 y los temas que acabamos de escuchar eran One Goes There Alone y recién Not of Place and Time. Vamos a escuchar un cuarteto de jazz de aquellos. Todos estos chicos están arriba de los 70 años y todos tocan de primera.、Eh, Gary Bartz en saxo, saxo alto.、Eh, Larry Willis tocando teclados. Buster Williams en el contrabajo. Al Foster en la batería. El pasado que los une al margen del gusto por el jazz. Eh, fueron la, una formación de Miles Davis y también、eh, fueron parte de distintos momentos de los grupos de Jimmy Heat, razón por la cual todos ellos tienen una vastísima experiencia, tienen carreras solistas、eh, absolutamente consagratorias.、Eh, Gary Bart tiene 76 años, Harry Willy 73, lo mismo que Al Foster, y Buster Williams 74. Eh, todos tocaron con Stan, Stan Getz, con Canon n Ballardly, con Wayne Shorter, con McCoy Tyner, con Art Blakey. Bueno, ya les dije, Miles Is a m y Heat es el común denominador para ellos cuatro. Decidieron grabar juntos,、eh, se llaman Heads of State, y acaban de editar un disco que se llama En Búsqueda de la Paz, salió el año pasado. Y abordan composiciones propias, algunas de McCoy, otras de otros grandes intérpretes, algún tema tradicional. Nosotros compartimos Impressions de Coltrane y luego el clásico I Wish I Knew. El grupo se llama Heads of State. El disco salió el año pasado. Se llama Búsqueda de la Paz. ¿Quiénes son Heads of State? Bueno, Larry Willis en el piano, Gary Bartz en saxo alto y soprano, Buster Williams en el contrabajo y Al Foster en la batería. Los temas Impressions de Coltrane y I Wish I Knew, una composición de Billy Taylor que tiene letras en alguna versión, compuesta nada menos que por la inigualable Nina Simone. Y así llegamos al final de nuestra travesía que tuvo entre sus invitados a María Joao con bueno, algunas facetas de su obra a propósito de lo que va a ser el Festival Internacional de Jazz de la provincia de Buenos Aires con la participación de María Joao en Bahía Blanca junto a un guitarrista.、Eh, también mencionamos que van a estar The c o o k e r s muy en esta onda, Bob. Que estábamos difundiendo recién de, del amigo Gary Bartz. Que va a estar m e l i s a Aldana, una chilena que toca el saxo de primera. Que va a estar el contrabajista israelí Omar Vital. Que va a estar bueno, Rubén Rada tocando gratis en la plaza. Que van a estar los grupos bahienses Sudestada, Supernova, a b e m u s Que también va a aparecer un saxofonista llamado George m a l a v i Que v a a haber clínicas de grandes. Eh, artistas, como es el caso de Billy Harper, del contrabajista vinculado al free William Parker, que va a venir Diego Fisherman a proponer crítica y una particular manera de audición. En fin, va a ser una semana movida: i t 25, 26, 27 y 28 de noviembre. Agéndenlo, no se rompan el chanchito, pidan la plata.、Eh, todavía no están los abonos, seguramente la semana que viene. Vamos a tener、eh, algunos invitados, entre ellos Roberto Ricci, también va a estar、eh, gente de, de Sudestada, como para que nos cuenten un poco cómo viene toda esta organización, porque indudablemente va a ser uno de, de los grandes acontecimientos del año. Pero bueno, todo esto venía a propósito de por qué había pasado María Joao. Y luego hubo、eh, espacio para Eric Johnson y también para John s c o f i e l d y para Catherine Russell, para Beth Hart, para j a n Garbarek y recién para Head of States. <música> Nuestro reconocimiento, como siempre, para el señor Fabián Zapata, operador estrella de este programa.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 Y a todos ustedes, como siempre, desde hace tantos años, siguiendo este programa que lo único que persigue es difundir buena música. Ya saben, nos pueden volver a escuchar el lunes a partir de las cero horas. Y si tienen ganas, nos pueden hacer saber alguna opinión en nuestra página de Facebook, Travesía Programa Rodial. Muchas gracias, hasta la semana que viene.